aquí desde Karlsruhe, la ciudad en la que vivo hace 5 años. Hola, Miguel. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de hablarle, de... saludarlo o presentarme. Yo soy Gonzalo Ojo. Soy ingeniero civil. egresado del Colegio de Hamburgo ya hace buenos 21 años. Y y ahí tuve la oportunidad de conocer a Miguel y Estoy aquí en la ciudad en la que vivo hace 5 años, se llama Karlsruhe, está en el estado de Baden-Württemberg en Alemania. Y vivo en Alemania ya hace 11 años. Antes que nada, para hablar del tema, eh un emprendimiento, ya sea privado o privado, o un emprendimiento empresarial. Hm. Mm. Yo les comentaría sobre el emprendimiento privado, que es eh ya que mi rama no es la comercial por ahora. Eh quisiera hacer hincapié en cuatro aspectos importantes que hay que tener en cuenta para realizar un proyecto, cuatro aspectos inherentes a la vida humana. Antes de empezar esos cuatro proyectos, quisiera hacer hincapié, en ¿cuál es la finalidad de una persona? ¿Qué qué nos mueve? ¿Qué que que nos mueve el día a día para hacer es, es el proyecto proyecto de la vida? ¿Es un proyecto eh para alguien? ¿No? Bajo mi experiencia personal lo definiría es un proyecto personal que qué es lo que nos mueve. Primero es ser mejores cada día. Eh uno si no aprende en el día a día no vive. Segundo es a través de tu trabajo dar un ejemplo. Dar un ejemplo a tu sociedad, a la sociedad, a tus hijos, a tu familia, a las personas con las que te rodeas, ¿no? Eh un tercero, el trabajo que contribuya con cada un granito de arena contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas a las que se lo dedicas. Y last but not list es ser feliz con cada en cada día, con cada trabajo que hagas, ¿no? Esa alegría que te llena a moverte y a re, y a realizar los trabajos, a realizar tu día, tu día a día. Si no eres feliz, no vives.